Ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. <laughs> Throat. He hungers in his secret dreams, the heart and ways of brew machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand office slick with soap, clip hangers with no hope. The water in the flooded gallery. <laughs>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 se siente. Sí, si bajo uno y subo el otro, sí me se siente. Oye, perdoné por si acople a centavo, pero bueno, oye, yo, igual yo una buena manera de, de entamar el, ¿eh? el programa. va cago en la mar, lo que acabo de topar aquí. Me eh, cago la ley. Hostia, una... hicieron? Mira, eh, llevo nada, tampoco falté tantos días, eh... este lunes no vine a la a la asamblea de la cuca es verdad pero pero pero bueno joder vino la general que fue que fue el sábado y bueno pues una una serie de cambios una serie de de mejores y tal lo que pasa que bueno la cuca les cosas van despacio pero me cago en las mar ya yo llegué hoy y ya topé más de bueno pues un par de, de cambios aquí bueno pues guapos curiosos eh, por un ya un aparato que no sé exactamente lo que llegué ¿eh? que está que está en riva de, de lo que llegué los les, les pletines y tal y, y después bueno pues una ya sabéis que no soy muy amigo de la de la luz pero bueno mangaron aquí un par de Bueno, un par de no, un uh -huh. ciento de, de lucescinas, de una fila de, de luces LED, ¿Eh? que se dice, eh, adhesives, que está justo en arriba a la mesa, y entonces, bueno, pues casi por poder podría hacerse el programa, como puede meter nada más con eso. Pasa que, bueno, yo como soy un reponantón, uy, ¿cuándo se apaga? Ahora, prender, nos se apaga lo. Ya que iba a decir, yo como soy un reponantón, quiero más hacerlo a, a oscures. Oye, de vos, de verdad, prendilo y ahora no sé dónde se apaga. Hombre, por favor, esto no puede ser verdad. Eh, yo juraría que, que había un, un interruptor. Yo di ese interruptor y, y prendí la, la tira de LEDs. Pero, ¿dónde pero está ahora el interruptor? ¡Fuera! vos, ¡Leds de mierda! Que yo quiero hacer por oscuras. ¡Ay, la hostia! Bueno, anda, pues mira, de una mala... ...tener que lo desenchufar... ...con todo el dolor de mi corazón... ...porque bueno, pues un invento muy guapo... ...y, y, y que puede... Fa, fa hacer mucho bien a esta emisora... ...pero pero bueno, claro, a ver... ...yo quiero hacer el, el, el... programa Oscures y... ...oye, como es posible... ¿eh? Que, que, ...que viera el... el interruptor, para prenderlo... ya de desaparecido y como si lo prendiera... ...y dijera de algún tipo de... ...de fuerza extraña... Oye, eh, anedono y jódete que que ahora pared Y es como esto que pasa en es, en es pelis y en los libros de terror de, del personaje eh, que pasa pasa por una puerta eh, y entra en una habitación determinada y cuando quiere cuando quiere marchar quiere dar la vuelta para salir, pues resulta que esa puerta ya no existe, ya no está ahí. Bueno, pues esto viene a o ser una cosa parecida. Yo prendí la luz para probar, de qué coño será este y tal voy a mirar este interruptor y, y ahora cuando quise apagarlo desapareció el interruptor Hostia, pero pues esto no no ye, no medio normal eh no sé yo de verdad que joder voy a voy a voy a enchufarlo otra vez a, a ver a ver qué yo lo que lo que pasa eh a ver no, pues lo que va a pasar y es que va a dar un ya su copo porque estoy manejando esto con una mano sola que con la otra tengo el micro, bueno, pues nada, lo después, después probaré, probaré otra vez a ver, a ver dónde coño tal, tal misterio, ¿eh? a ver cómo coño ofici y, y, y qué coño ofrece para pa, pa, pa aprender y para pagar, y, madre de Dios, chaval, pero pero qué misterio y más increíblemente gordo, pero si aquí no hay nada. Ay Dios qué misterio estoy. Estoy ahora mismo voy a, empezando a preocuparme. Jajolale. ¿eh? Ah no, y es que estaba en otro sitio, ¿vale? No y es que este estaba yo buscando el, el, el, el interruptor, en un sitio en el que no estaba. Entonces claro, si no estaba ahí, no puede, no puede, ¿eh? No, no puede podía toparlo. ¡Ah! Nota ese mi voz de esfuerzo porque estoy enchufando otra vez la historia esta. como tal interruptor dado lógicamente bueno pues pues ahora yeah, pues ahora quito coño yeah. a ver eh, aquí de por saco no soy quien ha hecho fallo bien bueno después cuando tengan las dos manos libres probaré probar otra vez bueno que eh, qué, qué tal andáis que tal andáis per ahí, eh, eh Paz que la de Dios que no vengo y hay una semana nada más de, de, de la anterior en Edonia. Pero bueno, fue una semana de este es eh, mucho viaje, mucha nieve, mucha, bueno, muchas historias. Muchas historias y mira, venía yo con un... Hoy, hoy tuve que hacer, hacerme unos cuantos cientos de, de kilómetros, te iba a decir, de, de, de carretera, pero bueno, no es verdad. unos cuantos cientos de ferrocarril y luego de algún ciento más de, de carretera por eso de las nieves ¿eh? Eh, que no dejen no dejen andar por de algunos sitios ni en el tren siquiera ¿no? pero bueno oye es lo que ya lo que hay bueno pues la cuestión de que ya que venía yo pensando la como a ver la faena y que en el, en el tren yo personalmente y un medio de transporte que, que y el que, que y el que me resulta más más a falla hizo, no sé si me entendéis al eh, el me bien viajando viajando en tren eh, bueno pues no sé sí, vale el siente que dice, no pero ya yeah, los que son más rápidos que tal bueno depende en la sí, es más rápido ¿eh? de otra manera coño macetu joder ya está seguido viene una briga el, el chat ¡Joder! ¡Hostia! Buenas noches, Macetu, ¿Qué tal? Bueno, sigo con, el, sigo con el... Con el discurso, ¿vale? Eh, que decía yo eso. Bueno, pues que a mí el tren... Préstame, tío. Sí, eh, bah, y una manera bastante... Bastante guapa de... De viajar, de moverse. ¿eh? Hombre, eh, reconozco que a mí... Préstame más los... Los trenes de, del año La Pera. Yo qué sé. Yo, bah, será, ponte que... Que sea por... por tema de romanticismo, tal, pero yo, joder, acuérdame de toles veces que, que cargaba la bicicleta en el Febe, el Febe que va traqueteando ahí de, de puta madre hasta, hasta el monte, muchas veces digo al bicicleta al monte a Febe, no, digo al monte en bicicleta, en Febe, Dios, qué, pici, qué frase tan extraña, dice ahí, es imposible, pero bueno, eh, mm, Sí, no, perdona, ya que estabas mirando una cosa en pantalla que estaba que estaba muy rara ¿eh? Tranquilos, ya sabéis que cuando hay silencios o cosas raras en Anedonia Ya que estoy otra cosa ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Que, que, ¿Que un locutor de radio tenía que estar a lo que está? ¿eh? ¿A falar pela radio y que salga bien? Bueno, pues sí, pero no siempre ni en un tiempo qué? Uy, joder yo estoy a esto y a más cosas yo estoy a muchas cosas mientras estoy aquí no me interrumpáis coño. Que, que después bajo bajo al smith y tampoco y tampoco y en plan no un tampoco eso lo que eh, lo que yo quiero de hecho, bueno quería llegar antes para poder hacer pa poder entamar el programa pronto y acabarlo pronto pero la cuestión es que al final la acabé viniendo más tarde. Bueno, ¿qué pasa, joder? Y eso que vino un pedazo un tren y vino otro pedazo mucho más incómodo, un autocar. Pero bueno, más incómodo pero más rápido y llega hasta más temprano de lo que, de lo que esperaba. Pero mira. <risa> va vale más no llegar temprano porque entonces ay dame tiempo a hacer no sé cuántas cosas antes de ir por la cuca y es mentira no te da y luego ya es tarde pero bueno la cuestión es que como venía ahí como una sardina yatada en el tren pues bueno y venía para arriba venía dándome el sol pero ¡Ay, tú me repugnante, tú porque venía... No, en el tren no, en el tren venía justo donde venía como una sardina lata y era en el, en el autocar Eh, tú me repugnante porque... Pues cabréame eso, joder, no quería yo que fuera así, na De verdad, el mundo no lleve siempre como quiero yo Puede ser de, de otras maneras, bueno, historias La cuestión, eh, y que como no podía ayer ni entretenerme con nada no nos pusieron ni siquiera la típica película de de Chuck Norris o o incluso un, una grabación de, de, de un show de, de Lina Morgan, que a mí eso tiene pasado, nemmelo me puesto en de algún en algún autocar alguna vez. Bueno, pues esta vez ni en eso, o sea, nada, nada absolutamente, ningún entretenimiento. y unos unos autocares que bueno pa pa forrar perres debieron estos de renfe contratar los autocares más cutres del mundo por lo menos los que menos espacio tienen estoy metiéndome con con todo esto estoy rompiendo joder estoy rompiendo bueno y el caso oye que venía yo pensando ¿eh? de alguna intro así guapa ...panidonia... para no entamar con una pifia como siempre que al final acaben entamando con con un con una couple <ríe> pero bueno oye en fin una cosa y es lo que se quiere y otra cosa y es lo que eh, lo que pasa en lo que pasa en realidad pero bueno en fin bueno pues que venía yo pensando un un entamo guapo y va joder acordéme acordéme de eso que que decía eh, tía, a ver. Eh, joder, va, va, nada otra vez pasa lo mismo que todo otra cosa ¿eh? ah, mía, poneme Maceto aquí, ¿qué tal estás? Anatónico? me alegro todos otro jueves va, pues aquí andamos aquí andamos, Maceto, ¿eh? ya ves, repundante básicamente repunantón. un poco repunantón, pero bueno oye, va, eso tampoco ya mí ¿eh? no llevaron este sistema operativo Bien a cuento lo del sistema operativo de ese rollo que ¿Eh? que estaba que estaba preparando en el autocar, ¿eh? sí, que, que me traía pente a la nieve, pente a las montañas. Estaba pensando yo, de, voy a hacer un, un entamo guapo para panedonia eh, Voy a empezar a convertirme en un, en un locutor de radio de los de verdad, ¿eh? Eh, que seguro que... Que, que, que, ...que eso me, me fae crecer en audiencia... ...y la de mi madre... ...bueno, historias... ...pero dije, dije yo... ...bueno, con esa metáfora tan guapa... ¿eh? ...que se me ocurrió... ...creo que fue la, sí, la misma semana pasada... ...la del mismo hardware... ...y, y no necesariamente dos, software, dos softwares... ...sino dos sistemas operativos... ¿eh? ...claro... ...la misma información... ...el mismo bagaje... Pero, pero pero tratándolo de manera totalmente diferente ¿eh? y entonces les decía yo eso ya está tan encendido el y yo, ya está encendido el hardware eh, cargando un sistema operativo anedónico miserable chonchon chon, chon, chon. y va a quedar de puta madre no me diréis que no eso iba a ser un entamu tremendo pero bueno al final eh, bueno pues pudo pudo la realidad Y en este programa pues ya sabéis que lo más típico ¿m? son las pifias y suele empezar con alguna pifia y esta semana pues empezó con un acople lo ya, estoy en Edonia Soy el anedónico miserable Y estoy en eh, Radio Cucarecha, la radio, el que es un kilo, la radio, libro de w. Mira, y después de tú en el chat. El otro día salió un pringado por la tele en un programa de esos de citas. Una coma porque esto, esto va, va a seguir. Acepto, escribe, escribe rápido porque tengo yo que, que seguir leyendo lo tuyo, sino porque bueno, pringados por la tele salen muchos. ...en un programa de esos de citas, pues... ...estuve viendo... Los, ...precisamente anoche o anteanoche... ...¿sabéis por qué?... ...porque estaba en un sitio en el que no tenía nada que hacer... Eh, ...estaba metido en una... una ¿eh? ...que decía que, lo, que era locutor... ¿eh? ...el otro día... ...a ver, vamos a hielo... ...esto y es lo que me pone macetu en el chat... ...sabéis que tenemos un chat... ¿sabéis? ...que metes en más macetu ...y bueno, esta noche metió de alguien... ...que se fue a llamar WES 659... ...WES 659 no puso nada... ...no sé quién, quién podrá ser... ...a lo mejor ye el Madero... ...que antes, eh, años ha... ...metía al, al chat todas las noches de los jueves... ...y nunca nun escribía nada... de eh, ...dejó de meterse... ...a lo mejor también puede tener que ver... ...con que más o menos coincidió con cuando... Cuando cambiaron la emisión, mira, ya marchó. Sí, pues igual se va a hacer el madero. Pues, oh, me pillaron, me cogieron, me eh, dejaron esconder, me marchó. Bueno, eh, pues en el chat, estoy en cuestión, eh, que está Macetu, decía, Dime Macetu, de hecho ahí escrito: El otro día salió un pringado por la tele en un programa de esos de citas. Eh, hasta ahí todo ya es normal. Eh, que decía que era locutor. Yo pensé: Sí, sí, Tola, yo locutor, ¿qué es entonces el anedótico? <risa> Pues vete todo a ver, ¿viste? No sé, yo si voy a un de eso, Igual no, puedo, no podía decir que yo era locutor, porque... Luego igual me dice, meca, y, y, ¿y dónde? ¿y cuándo sale? Y todas esas cosas. Y entonces si lo tenía que decir, me, igual no ligaba nada, porque esos programas son para llegar, entiendo. Entonces, bueno, qué sé yo, ¿eh? En fin. Pero bueno, oye, nada. Eh... Pues eso, que estaba yo, vi lo precisamente porque estaba ...estaba en una habitación de, de hotel, ¿eh? Eh, que supongo que para forrar les, ...les luces que había en el hotel, casi no en un alumbraben, eh, no podía leer. Nada más había una luz de esas, un pequeño foco pequeñín con, con un LED, pero bueno, que estaba puesto a una altura tal. que lo que más hacía más que iluminarte la folla del libro, y era eh, rayumate en los guayos. <ríe> Joder, una, una puta putada, porque deslumbraba, tenume, o deslumbraba por lo menos a mí, que ya sabéis que, que, que soy fotofóbico, ¿Eh? esto ya, la luz me daño, antes de decirlo de coña pero mira, todas las cosas que digo de coña que empiezo a lo de coña, que ha ven siendo verdad tan diagnosticando mon historias raras en los huellos que la luz brillante pues me, me falla una serie de, una serie de males ¿eh? bueno, pero la cuestión, a lo que está, vemos. que precisamente estaba en esa habitación que no podía hacer nada y entonces bueno, pues había una tele, prendí la tele y salió un programa de esos que debe ser uno similar a al que dizma cetu, pero bueno, como cuando un formato, después bueno, pues plaseanlo muchos otros productores y cadenes, pues a lo mejor hay hay más de uno e un yer el mismo, Bueno, pues en este se gente que nun llegue Le bueno, iba, iba a ser que no parecía muy inteligente Hombre, ni si ni no Pero vamos, ya visto que salían ahí Pues ya muy inteligentes no deben parecer Porque yo primero pensé, digo Meca, esto será de algún tipo de, de concurso Y no sé cuál que ganará Pero bueno, ganará unos buenos perros Porque para salir aquí y tal No, no, por lo que esto no gane nada Bueno, en fin, oye Ganen en Bueno, por eso me pasa a mí que lleva haciendo la gente toda la vida sin necesidad de, ¿eh? de ir a la tele. Pero bueno, oye, que soy yo, cada uno va a la tele si da la gana. Eh, si no da la gana, no va, yo de mano pues posiblemente no fuera a la tele a, a emparecharme con nadie. ¿eh? Por, porque bueno, ¿eh? en fin. Bueno, pues la cuestión ya que estaba ahí porque, bueno, pues, porque por razones de, eh, de este estatus de, este de salario de mierda, ¿eh? Eh, tuve que cargar el otro programa operativo para que más tiempo te ha cargado, este, te ha cargado pocas veces. ¿eh? Los jueves de noche, básicamente, nada más, pero bueno, eso que el otro sistema operativo, pues bueno, marchó para allá. ¿no? marchó para esa ciudad aterradora e infernal ¿sí? que a mí tanto, tanto me presta y fue para ese hotel eh, aterrador y infernal que, que no tenía luz abunda como para poder llegar ¿sí? eh, tuve que ver ese puñetero programa <ríe> no tenía ninguna gracia, ni chicha, ni limona, como suelen decir Y bueno, pues eh, tuve que unas cuantas cosas de, del, del trabajo y tal. Y hubo un momento ¿eh? que para entretenernos, ¿eh? yo para entretenerme bastaba con quedar en casa, no tenía falta de ir ahí a llalantrones para que, pa que me entretuvieran llalantrones, pero bueno, para entretenerme la cuestión llegué que mm, presentarme una serie de... de bueno, pues vinieron unos representantes de una entidad que se dedica... A, a, a las nuevas tecnologías y, y enseñarme un, un montón de cosas y bueno cosas que ya conocían que no hubiera experimentado que sé yo pues pues los juegos estos de, de ponete un es eh, que llaman realidad virtual eh, yo pues pusieron pues, pues, a formular una impresora 3d para imprimir un, un cómo se dice? Un, un, un equivalente ¿eh? a, la, a la moneda de 50 céntimos Para poder meterlo en el llavero Y poder sacar los carritos de los supermercados Bueno, andaba, en fin para pueden hacerse cosas mucho más interesantes ¿eh? Mucho más inteligentes Y de hecho por ahí llevan los tiros Porque lo que me llamó la atención No fue tanto bueno pues el hecho de que me... En mostrar en todos esos elementos que de algunos ya conocía o de algún otro no, yo no sabía que había legos robots ¿eh? robots de forrolar que luego se conecten con el ordenador y forrolen, supongo que tampoco tiene más tal que, que, que el fecho de un motorín y bueno, a ver, si pongo yo aquí ahora de, de guaya a pasar de menos a todo aquello pero bueno, sí que me ha prestado mucho de una, una charra de un paisano de los que presentaban estas cosas en la que bueno pues se dedicó a, a reflexionar acerca de, de todo esto, de las nuevas tecnologías y el, y el casi todo inteligente que dicen ahora, que si teléfono inteligente, que si inteligente, que si... Y hizo una serie de, de reflexiones eh, interesantes, eh, bastante interesantes. Eh, que entre otras entre otras cosas bueno pues eh, despertaron a mí de algunas curiosidades de algunos intereses no quiero decir con esto que yo tuviera de acuerdo con todo lo que decía este este paisano ni mucho menos eh, no estaba de acuerdo con todo sí que tuve de acuerdo con con algunas de las cosas que, que que he dicho y sí que eh, bueno pues seguramente ...de alguna otra cosa pues íbame a, a pensar... ...y a lo mejor a, a ponerme de acuerdo en cosas que, que no estaba de mano... ¿eh? ...a ver, explico eh, este ...este me pues bueno, fíjanos una, una cosa muy interesante... ...que fue hablar um, de, de predicciones... Y habló de, de algunos paisanos que hicieron una, una serie de predicciones relacionados con, con el mundo de lo tecnológico, con el mundo de la, de la capacidad de computación. Seguro que de todas estas cosas sabía hablarnos mejor el, el, el, el mi amigo el pistolero maniego. Pero bueno, como el pistolero maniego esta noche no está, eh, pues entonces tenéis que aguantaros con lo que diga yo. ¿Eh? Que seguramente será mucho menos preciso y, y, y a lo mejor incluso menos interesante, pero bueno, pues, y tenéis que aguantaros porque yo lo que hay. ¿eh? Al maniego no me voy a llamar ahora y decir, maniego, empaca, que estoy hablando de nuevas tecnologías, es que yo lo tuyo. No, <risa> o sea, lo siento, chablinos, tenéislo eh? jodido, porque yo eso no lo voy a hacer. O sea que vais a tener que seguir sintiendo lo que, lo que diga yo. Bueno y eso ha dicho una serie de cosas interesantes y entre ellas el tema este de las de las predicciones eh, claro de, primero empezamos por decir toda una serie de predicciones que que dijeran este paisano en el pasado y, y que bueno pues como eh, la las bueno todo esto es este es que, que nos dijo este y hicieron realidad Habría que ver, tendría que ir a las fuentes para ver si <ríe> el paisano este hizo, ¿eh? eh, yo qué sé, pues igual a lo mejor todos estos, no, no sé cuántos he dicho, media docena, ficiéronse la realidad, pero a tú sabes si a veces, lo mejor el paisano este en cuenta de media docena, pues hizo 60 predicciones, desde de ese 60 a en 6. ¿eh? Eso ya empieza a ser casi un acierto meramente estadístico, ¿no? <ríe> por probabilidad, no ni quedaba otro que, que aceptar alguna vez. Y es lo que pasa muchas veces con los con los adivinos ¿eh? y los profetas. Eh, y además, a Toro pasado hoy, es muy, muy fácil interpretar las predicciones. En este caso, por lo visto, según él decía, lo de hecho en no un fui a las fuentes, eh, bueno, las predicciones irían muy precisas. dicho que va a pasar esto y pasó. ¿eh? Y Fízanos también dijo, bueno, pues después de ver esto y tal, voy a también las predicciones que hay para pa el futuro, para cosas que Pa años que todavía no vinieron y básicamente lo que venía a decir eh, una cosa que bueno, pues que me pareció muy razonable eh, ya que bueno pues el, el, el internet en cuestión la red pues va a convertirse en, en hegemónica yo sabéis que como aficionado a la ciencia ficción que soy pues no puedo dejar de, de citar de algunos de algunos de los sobres que Dibujo en un mundo similar, bueno por supuesto, en, para que voy a ir más allá, la maravillosa saga de Hyperion de Dan Simmons, pues seguramente bueno ya cuando cuando Dan Simmons escribió la saga ya existía el internet, no sé en qué año fue, pero bueno él bueno pues escribe ahí ficción ahí una una evolución bastante interesante de, de todo tu sistema. Eh, muy interesantes las predicciones eh, acerca de la capacidad de, de computación esos son de otro son de otro profeta ¿eh? son de un profeta diferente, otro iluminado pero bueno, un iluminado del que ya habló precisamente pues el, el pistolero maniego ...de alguna vez en ne, el programa, eh, programa Pistolero Maniego... ...valga la redundancia... ...faló de, de, de cómo... ...pues no me acuerdo ni siquiera cómo se llama el paisano... ...de cómo cada año se doblaría la, la capacidad de computación... Eh, ...de manera que hubiera un, un crecimiento exponencial... ...hombre, eso está pasando, está ¿eh? pasando... y bueno pues yo cuido que cualquiera de los que de los que teamos aquí, cualquiera de los que teáis sintiendo anedonia ahora mismo, la gran mayoría pues bueno pues sí es perfectamente consciente de este de este fechu de cómo de cómo eh, las cosas las tecnologías las capacidades de computación avancen a una velocidad tan tan tremendamente increíble que que darreu quedó un quedó un obsoleto Es ¿eh? muy fácil quedar obsoleto eh, entonces cosas comentó una cosa que curiosamente curiosamente ya comenté yo también aquí muchas veces decía él y yo ahí bueno o sea ya veréis que describo un poco dicho somos la primera generación que ve tecnologías nacer y quedar obsoletas ¿eh? los demás pues podían ver Nacer con una determinada tecnología que al llegar un momento de la subida, pues quedaba obsoleta y eso sustituye por otra, pero esa ya no la veían no de caer. Bueno, hombre, yo soy un poquitín crítico porque seguramente sí, no tan rápido como ahora y seguro que no antes, ¿eh? Eh, pero bueno, hombre, yo qué sé, pues al igual por ejemplo, morrió con, con 85 años. Y el mi abuelo pues pues cuando ya era guaje ni soñaba con esa cosa que se llamaba televisión y llegó a tener una tele en blanco y negro, pero el blanco y negro pues cambiaron por color y el color llegó a cambiarlo por una de, de plasma de este. a ver si me entendéis que ¿eh? vale a lo mejor no no un, un subir y bajar llega más una evolución bueno vale venga venga vale la perra para vosotros joder, tampoco pero bueno sí me he fido pensar en una en una cosa que comenté yo también muchas veces haciendo eh, un anuncio eh, otra vez cuadro que dijeron eh, una, una cosa que, que no lleve, verdad eh, y que la dice mucha gente y no lo entiendo por qué Bueno, sí entiendo por qué, porque, a ver, soy lo suficientemente espabilado para pa, pa llegar a entender por qué de algunas personas piensan de algunas cosas, que, pero, bueno, no son, no son acertadas, no son verdad. Bueno, pues la cuestión ya es que volvieron a decir otra vez, de, oh, este, como no, no gusten las nuevas tecnologías, ¿eh? este es un ludita. Digo, no me no, por favor, yo no, ni soy un ludita, ni soy un... un ...un neoludita... ...mira que dice aquí... ...que dice aquí el, el... ...el macetu... ...dice... ...lo que quiero decir es que estoy seguro de que ese tipo hace un programa... ...que no le llega a la suela de zapato a Nedonia... ...bueno, güey... ...y el tipo salía tirándose el rollo de que era locutor de radio... porque porque siempre fue su sueño y bla bla bla bla no interrumpo más Puedes interrumpir todo lo que quieras más de cago la esto no son eh, no son interrupciones eh, mira eh, sabes la, la cuestión sabes lo que es verdad probablemente probablemente eh, sí que fuera verdad que si paisano hubiera locutor de radio y seguramente sí que era verdad que si a mí me meten en el gremio de los locutores de radio pues seguramente yo no pegaba ningún cola eh, a lo mejor Eh, y es más importante precisamente la la labor que que fa la sentencia que hacéis los sentientes de anedonia quiero decir el labor en el sentido de que seguramente lo que sí que está claro yo no sé si soy mejor locutor que, que es y ni ni no ni, ni non, eh, que no porque de, básicamente porque no lo conozco entonces no lo sentí nunca no sé si es mejor o peor que yo pero lo que sí casi casi casi que estoy seguro y es que a ver eh, Un sentiente más proactivo eh, y dispuesto a tener la. ...la mente abierta y, y estas cosas... ...que la gente que sienta anedonia... ...casi casi que estoy seguro... ...que no hay ningún otro programa... ¿m? ...que llegue a estos extremos... ...porque bueno... ...a ver, no hay más que... ...no hay más que sentir las cosas que, que se hacen aquí... ...que muchas veces seguramente... Que, ...que muchos de los que sentís anedonia... ...y dices... ...ay madre, qué barbaridad es... ...el anedónico ha de todo... ...bueno hombre... ¿eh? ...no pasa nada... Pero seguís aquí, que hay una cosa muy extraña Que nunca no hubiera pensado Cuando entré ¿eh? cuando a hacer este programa Que hubiera personas Que, que yo os gustara ya, ya lo sé, ya lo he dicho mil veces Pero, joder, ya la ya la, ya la puta verdad no, no, hubiera, no lo hubiera pensado nunca Y oye, pues La verdad que, que estoy, estoy encantado Hay que decirlo, estoy encantado Pero bueno, siguiendo con el tema Eso, que Que, que yo no soy, joder, como decían estos, ni, ni ludita, ni neoludita, ni nada por el estilo. No estoy contra las nuevas tecnologías, no estoy contra las innovaciones, estoy contra el so posible uso, ¿eh? el so posible mal uso. Mal uso en el sentido de, bueno, ya sabéis cuál es el, la, mi filosofía de vida básica, que es no dañar. y que es, y bueno pues sacralización casi de la de la voluntad individual de manera que todo lo que vaya eh, en contra de la voluntad individual o todo lo que pueda ser una herramienta para obstruir el libre ejercicio de la voluntad de una persona pues entonces es lo que pienso yo que bueno pues que es negativo. y sin duda Les, les, no, le, esto que llaman las nuevas tecnologías, pero bueno, también muchas viejas, ¿sí? pues eh, tienen un potencial maligno enorme, pueden hacer muchas cosas malas. Pero bueno, de ahí eh, no se puede tampoco obviar que, de la misma manera que tienen muchas potencialidades negativas, tienen muchas potencialidades positivas. ¿sí? Eh, ¿Cuáles son mayores y menores? Eso me supongo que habrá que, que ir viéndolo. Mm, yo pues ahí de alguna vez tuve alguna discusión sobre si por ejemplo la, la producción de energía nuclear tenía más cosas buenas que males. Hombre, pues qué sé yo, yo pienso que ahora mismo... Eh, tiene más cosas malas que buenas, en el sentido que, bueno, pues que hay eh, una energía extremadamente peligrosa en, en lo que sería el, el ratio, digamos, la, el porcentaje de, de, de coste-beneficio. ¿eh? La relación coste-beneficio, yo pienso que ahora mismo, pues, eh, bueno, pues pesa más el coste que el beneficio, pesan más los, los peligros. Porque, bueno, como, como se dice también en, en esto de la prevención de riesgos laborales, eh, podríamos aplicarlo a la prevención de riesgos de cualquier tipo en general, eh, se miden dos, dos factores. Para pa evaluar, para valorar la, la peligrosidad de un determinado riesgo, se, de, se miden dos factores: uno, la probabilidad de ocurrencia, y otro, la Eh, eh, el daño eh, en caso de ocurrencia claro, en este caso de, por ejemplo, la energía nuclear la producción de energía nuclear probabilidad de ocurrencia de, de, de un accidente pues igual tampoco hay mucha ¿eh? por lo visto, bueno, pues esto va cada vez eh, más seguro, más tal pero bueno, claro, miras lo otro eh, Eh, eso, intensidad del daño en caso de ocurrencia, hostia, brutal brutal, brutal brutal, entonces es caro, a ver, aquí la relación coste-beneficio, pienso yo ¿m? no obstante también pienso que está, que es una maravilla, que ¿eh? que el ser humano se haya capaz de extraer energía de, del átomo esta ¿eh? energía de la materia, eso es la hostia, ¿eh? y vamos, ni se me ocurría a mi dudar de que está bien que haya personas que sean capaces de facelo, porque a lo mellor en algún momento, pues, fai falta una cosa así, ¿no? O que se yo, pues, lo de la energía nuclear ser también aparte de pues, pa matar a y y pa producir energía, que son les dos finalidades fundamentales de de la extracción de la energía del átomo, pues usase mm, también, pues qué sé yo, para pa, pa, pues, pa, pa terapias, ¿eh? terapias que no son, son un poquillín agresives, tipo radioterapia y estas movidas, que no sé si es exactamente lo mismo, no sé si ya extraía la energía del átomo no me pues que no llegue no, va vale, vale, por ahí olvida todo lo que dice bueno pero entendéis lo que quiero decir no que, que una cosa pues joder eh, lo importante no llegue no llegue la, la, la la técnica la tecnología sí sino que llegue eh, el uso que se que se idea qué ocurre que a ver estamos en un mundo donde ¿eh? la, la primacía, ¿cuál cuelle siempre lo económico Eh, el beneficio económico, eh, aunque también tengo muchas veces esta discusión, yo pienso que eh, la gran mayoría de las veces, eh, como está mediatizado por, por poder y por ese, bueno, pues no sé cómo decir, cómo llamarlo, esa ambición insana. Yo, a ver, yo el sistema capitalista, lo mejor, el es el libro este de... de Roberto Sabiano, el de Gomorra y Dandeso, el, el ganar, ganar por ganar ¿eh? no por nada, por ganar tener poder por tenerlo, por acumularlo yo pienso que, que el alto empresario furrula, el alto, a ver, no digo el paisano que tiene la cafetería de la esquina ¿eh? este paisano pienso yo que que, que sea peligroso en absoluto Pero sí que pienso que igual es muy peligroso el que en cuenta de tener esa cafetería tiene una cadena de cafeterías, porque ya puede llegar al extremo lo mayor de simplemente querer ganar por ganar y, y querer rascar hasta, hasta en el... ...grano de azúcar... ...en cuenta de echar... ...100 granos de azúcar... ...vamos a echar 99... ...y, y como tenemos tantos cientos de... ¿eh? ...de clientes al día... ...pues... ...pues seguro que... ...seguro que... ...que ganamos perres porque... ...entendéis lo que quiero decir ¿verdad? ...sí joder claro que sí... ...eh... eso porque vemos todos los días... ...no lleguen malo en sí mismo el... ...el... ...el... ...la cafetería... ...las cafeterías no son males... ¿eh? ...el cafetero es y en cuestión... No es malo que haya un paisano que ponga un, un establecimiento ¿eh? para pa, pa servir café a otras personas que quieren más mm, tomar un café en un establecimiento que hacerlo ellos en casa. Bueno, pues hay gente para todo. Bueno, pues bien, ¿no? Eso no está mal. Bueno, pues, lo que a lo mejor sí, por, por lo menos la misma manera de pensar, sí que puede ser de algo negativo y el momento es en el que... ¿eh? Eh, al fecho de ganar un poquillín más, ¿eh? no sé exactamente para qué, porque a lo mejor resulta que esos necesidades ya les tienen cubiertas, ¿no? Pero bueno, oye, como el otro el, el otro día que vi un documental por la tele a, un, a unos tomando un, un vodka que tenía que tenía oro, vodka ¿eh? con oro dentro, yo no sé ¿qué, qué gracia tiene beber vodka con oro, pero bueno, pues ya era como... ¿eh? Y era un poquillín, pues, no sé, como si como si no tuvieran ya nada que hacer, tenían tantos perres que, que tenían que gastarles en una pijada nada En fin, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, a lo que a lo que venía y, y la charra del, del paisano este, pues bueno, pues llegó a ver, pues. Llegó a pensar mucho en este tema, porque bueno, pues, por ejemplo, el, el, el rapacín, un rapacín con, con pintes de. Bueno, de pringado, de pringaete y tal Que ayer que nos explicaba Cómo forulaba la impresora tres, De tres dimensiones y, y, y tal, y cómo hacer los archivos Y todo esto es pesca Pues resulta que, que Sin decirnos nada Llegó el momento que dice Bueno, yo soy médico Y una de las cosas que hacemos Es eh, imprimir prótesis O que se faen imprimir prótesis Y, y imprimir también modelos pues yo qué sé si tú tienes cooperate de yo qué sé pues del, del coldu pues imprimir un modelo del coldu del to coldu con, con los huesos les venes tal para que para que el cirujano pueda pueda practicar ¿eh? la operación antes de, de abrirte a ti entonces bueno pues se más segura más tal bueno pues pues bien no y, y como esto lo demás pero bueno Eh, que bueno como como fue este tema, pues llevaba me, a, me a, a pensar en este en este tema y, y comentaron una cosa que, que a mí me fue eh, me gusta especialmente joder a mí me gustaba mucho y ahí la, ahí lo existe ese fenómeno en, en muchos más más sitios que, que a lo mejor los que piensan la mayoría de de la gente Eh, la mayoría de la gente conoce bueno la mayoría de algunas personas conocen el, el concepto este del, del software libre ¿Mm? eh, qué es el software libre y sencillamente pues una eso pues un, un paisano de alguien que pues una paisana una rapaza un rapaz entendéisme a ver y por y por por generalizar porque puede ser una mujer, un paisano, o un transexual, lo que sea, ¿eh? o, mi, o, o un Klinefelter, que son de estos que nacen, cuido que ye, con el aspecto físico, con el con el como llega? xenotipo, fenotipo, xenotipo, o sea, nacen con el fenotipo masculino, pero el xenotipo eh, femenino, bueno pues pues eso, también, ese también puede por más si quiere, ¿eh? si quieres y si da la gana y también por programar, por programar todo el mundo. ¿Mm? Lo que pasa es que hay dos bueno hay muchas maneras de programar, pero yo ahora mismo estoy interesado en distinguir dos a través de un criterio. Y es que sea libre o sea privativo. Eh, el software privativo, pues si el que fae una determinada empresa, ¿eh? y, y lo guarda para ella. lo usa y tal, pero no te cuenta eh, ni cómo y ni eh, no te cuenta el código para que tú puedas, eh, yo que sé, el código quiere decir pues programar y escribir moco yo. Yo, a ver, y hay un tema del que chano poco, que yo llega a saber eh, programar en BASIC, pero el BASIC habrá 30 años que ya no se usa. <risa> no, 30 no tantos, pero bueno, a lo mejor 20 o 25 pues, si, los, si los hay que ya no se usa. Pero bueno, básicamente ya era escribir un texto, pues tú podías, eh, lo, los de los privativos, pues eh, ese texto escrito no y lo enseñen en a la ¿eh? Eh, ese texto escrito va de alguna cosa entonces, bueno, pues va eh, a ofrecer un fiertar de algo de algún servicio eh, el uso de un determinado programa y entonces, bueno, pues ese programa ese te lo enseñan, pero todo el texto que viene detrás de cómo se hace, llega como si te vendieran un, un electrodoméstico cualquiera, pero no te dejan enllear la fuya de instrucciones una cosa así, nada ¿no? toca ese botón y Y esto furulará, coño, pero ¿por qué? Porque te lo digo ya, tengo que más te da, furule y ya está. Bueno, pues la diferencia con el software libre, ¿no? programación libre, y que ese código, eh, yo público, ¿eh? puede verlo otra persona, puede mejorarlo, puede retocarlo, puede adaptarlo a lo que él necesita. Pues, bueno, pues una cosa muy interesante. Eh, una cosa muy interesante que, bueno, pues que gracias precisamente a. A este invento del internet, a las partes buenas que tiene todo el internet, pues bueno, puede empezar a. Bueno, pues empezar, no, ya va, ya va muchos años que está aplicándose a muchas otras cosas. Yo que sé, yo por ejemplo, eh, soy un profesional del tema de la educación, ¿m? y ya hay mogollón de sitios donde, oye, pues mira, ocurrísme estos materiales que los preparé para trabajar con los rapacinos, pues el. el razonamiento matemático y de ellos los ahí y oye yo mismo usé muchas veces cosas que ya estaban en fechas que ya estaban que ya estaban en la red y que llegan del libre uso y de exposición pues veces que a lo mejor consciente que tenía falta de estimulación cognitiva o estas cosas bueno pues use esas cosas que por ahí por ejemplo claro cuando se supone por ejemplo eso y compartir eh, este tipo de conocimientos que son así como de otra manera más de no sé de otra manera pues eso que si educativos que si médicos que si tal que eso también pero otro tipo de, de conocimientos en realidad también pueden compartirse como por ejemplo esto de, de del software del informático y mira yo por ejemplo una cosa que no sabía llegué para hacer Eh, me ya los, los títulos de, de los nombres de las páginas web que me he dicho y mira que fue ayer eh, pero es que hacía no se me ya pero bueno que por lo visto que hay páginas web por ahí pues con con diseños de con archivos para esto de, de la impresión en 3D de de todo tipo de de cosas de de miles y millones de de objetos y de cosas y de cosas distintas que bueno, pues que la gente a lo mejor lo programa, de eso dijeron, veo estar una página para, ¿eh? Porque es muy fácil la más que a cualquier persona y y eso interesa, me interesa especialmente, pues pues voy a ponerme yo también a aunque yo nunca la puñetera vida me imprima 3D, bueno, la puñetera vida, pero esto a que si me dicen cuando tenía, cuando tenía qué sé yo 15 años que iba a imprimir a color por pues en la mi casa pues tampoco lo, tampoco lo creía pero bueno eh, a lo mejor se acabó imprimiendo en 3D pero bueno pues pues sí me, pres, me prestó a mí aquel programa que se llena más para dibujar pero bueno pues pues para dibujar en tres en tres dimensiones bueno pues la cuestión y que pues ahí también hay también hay esa esa libertad en el, libertad en ese sentido hombre de de de de no privacidad de hay mogollonazo de cosas Pero bueno, también hay mogollonazo de cosas que no tan patentadas, que tan pa pa libre uso. Préstame comentar lo de lo de la tecnología transgénica. Que también aunque tenga eh, tanta tanta mala prensa, digamos Pues bueno, a mí tampoco me parece tan terrible Todo lo contrario, hazme un conocimiento tremendo Y una capacidad tremenda esa de, de ser capaz de, de meter genes de un organismo en otro Que yo lo que pasa, que, que, que con ellos se pueden hacer barbaridades sí, claro que sí, claro que pueden hacerse muchas barbaridades Pero bueno, pues resulta que también pueden hacerse ...facese cosas extremadamente buenas. Mira, yo os contaba sintiendo que el, aquel paisano que entonces cosas contábamos también de algo que a mí me fascina de, de cómo precisamente el, los trabajos más punteros la, la creatividad más más puntera desenrolla muchas veces personas que no tienen ningún tipo de, de título ninguna formación reglada ¿eh? que a lo mejor no tienen ni la eso Eh, a lo mejor porque precisamente una de las cosas que pasan y que comentó y que yo también reflexioné mucho acerca acerca de ello y, y ya más veces lo tuviera en la cabeza y, pero a lo mejor no lo tenía yo tan tan como si desviéramos asentado, y, y, y era capaz de dibujarlo y de cortarlo por aquí por allá y decir esto <coughs> eh, comentó el fecho de que de cómo la, la educación el sistema educativo va muy por detrás, siempre va muy por detrás. Mira, decía el por ejemplo, el, bueno, claro, estoy, pues ya un cuestión, y era, y era un empresario ganabase la vida, pues bueno, con todas estas historias, que si de, de tecnologías nuevas, que si de historias de, de ese tipo, y entonces, claro, decía él, decía yo pa para contratar gente para que me eche un gavito en trabajar en esto no puedo pues ven me gente que me dice no yo este título de de informática y ya pero bueno lo que estudias tú en informática que qué decir yo hay veinte años que ya no me interesa me interesa me otra cosa interesa xente gente Eh, bueno, pues que pueda aportar de Alguna cosa más más creativa Un concepto muy interesante Ese de creatividad Porque podéis entender eh, Podéis pensar Que este paisano en cuestión Pues eh, también habló De la inteligencia artificial Y podéis pensar que, que, que este paisano Pues lógicamente sería un gran defensor De todo eso Y, y que sería incluso Perdón, son un segundo ...ah, no, no, nada... ...y hay que parar, es el programa de grabación... ...pero no, no, no, no, volvió, volvió a arrancar... ...pero bueno, oye... ...yo por si acaso voy a estar pendiente de él... ...no vaya, no vaya a dejarme tirado... ...bueno, que pues digo que... ...pensaréis lógicamente que este paisano... ...pues era un gran defensor... ...de la posibilidad de que las máquinas... ...seían inteligentes y... ...y sustituyan o emulen al ser humano... ...y digamos que él, bueno, pues... ...casi que sí, por un ya o sí... Pero por otro también decía, eh, yo qué sé, pues eh, capacidad de procesamiento así en bruto. Decía, joder, pues a ver, decía, en 4 días cualquier máquina va a ser capaz de procesar mucho más rápido que, que, que un cerebro humano. ¿Eh? Porque, bueno, pues si seguimos el rollo este que vos decían antes de, de que cada año se dobla la capacidad de computación dentro de unos cuantos años, pues seguramente que, que la computación mecánica será superior a la del cerebro humano y tal. bueno Pero bueno, luego decía una cosa muy sencilla porque, y muy interesante. Decía él, eso seguro. Estaba convencido de, de que iba a ser así. ¿no? Pero va a haber una cosa que por muy... ¿Eh? Inteligente, mucha capacidad de computación que tenga una máquina, no va a poder sustituir a, al humano y que allí eh, en lo emocional, eh, en la inteligencia emocional, en la empatía, en la creatividad, siento eso no va a poder. Yo voy a tener que seguir eh, teniendo gente, voy a seguir necesitando gente que trabaje porque esa gente es creativo ¿Mm? y lo que necesito y es eso. dicho cosas interesantes como que como que las grandes empresas ¿eh? de este tema también contratando filósofos pues, no sé oye pues pues será verdad ¿eh? no digo yo que no digo yo ni mucho menos que sea ya mentira yo quedé básicamente con, con dos cosas de, de, de sentir así de sentir este hombre ¿eh? quedé con la con la, bueno con el hecho de que lo... Como digo yo muchas veces que lo lo bueno lo malo no tiene necesariamente pues una tecnología un saber un tal y el uso que se idea que en el mundo en el que estamos me, hay muchas posibilidades de que el uso que se idea cualquier cosa que se que, que se que se descubra sea negativo para para las personas o para muchas personas Bueno, pues, pues seguro que sí, ¿eh? desgraciadamente sí, desgraciadamente va a haber usos militares, usos que vayan al beneficio de, ¿eh? de unas pocas personas y demás, pero quedeme con la otra parte, que eh, la de la libertad, ¿eh? la posibilidad de, de eso, de, de toda la gente que hay por ahí creando cosas, ¿eh? para que esas cosas estén a la disposición de cualquiera, incluso gente, esto no lo mencionó él, pero hay gente ¿eh? que está robando ¿eh? Eses, esas patentes y, y, bueno, pues, haciendo libre uso de ellas. Entonces yo, como ya sabéis que todo, absolutamente todo, ya acabo remitiendo alguna novela y la mitad de las veces, por no decir más que la mitad, la novela en cuestión, y de ciencia ficción, como más a ver este tema, pues, A ver de qué iba a ser, más que de, más que de, de, de ciencia ficción, joder. Bueno, pues lógicamente, ...al me no pude más que, que pensar en una novela de ciencia ficción que básicamente eh, comentaba cosas muy, pues muy similares. Bueno, entre otras cosas Esto tengo que decirlo haciendo un inciso, eh, la gente que, que llevó para pa enseñar estas cosas, no iba solo, y había unos cuantos que llevaban camisetas con mensajes luminosos y que deben cambiando y tal, pero, es que acordéme de eso porque resulta que en el en el libro este del que quiero falar pues haceros mención Por supuesto, ya lo dije muchas más veces. Eh, también salía eso de las camisetas con mensajes que cambiaban y qué tal. Bueno, eh, anécdota. Eh, el libro en cuestión ya, eh, ya vos lo conté mil veces: El Instante Aleph. ¿eh? El Instante Aleph de, del escritor australiano Greg Egan. ¿eh? De, el escritor de ciencia ficción Greg Egan. Eh, el instante básicamente va, va de eso. Después tienen más movidas, ahí más místicas, más tal. Pero bueno, yo con lo que me quedé, y lo que más me, me prestó fue el, el, lo que narra ahí básicamente que, ye, que existe una isla artificial, que esa isla se llama Anarquía, precisamente porque bueno, pues tiene un sistema de organización eh, anarquistas y eso lo que es ella. y, y si eso lo que se y viene muy bien el, eh, el en la novela pues una conversación entre un periodista y un habitante de anarquía en la que el periodista pues intenta que le explique mm, con términos que él pueda entender de, de, de, eh, en el, los dos esquemas mentales eh, pues que llega el anarquismo y el otro pues ...básicamente viene a decir lo que yo digo tantas veces... ...no lo digo con estas paliabras... ...ni mucho menos... ...el que no pone estas palabras en boca de, de ese personaje... ...pero viene a decir que hay tantos anarquismos... ...como anarquistas... ...que anarquista allí... ...el que y da la gana... ...joder... ¿eh? ...y ya está... ...el que fae lo que da la gana... Es ...sin molestar a, a nadie con ello... ...pues sí, básicamente eso... ...bueno, sin molestar... Yo, ...no, sin molestar activamente... momento que se ...cada alguno se molesten ...eso allí... ...es allí otra... ...pero bueno... ...eh... Por lo que me recorzó esta vez a, a esa novela, yo porque precisamente Anarquia bueno está sometida a un bloqueo internacional porque se deshontan allí pues un montón de personas que precisamente roben roben entonces es, patentes, digamos. ¿Mm? Por ejemplo, anarquía eh, existe. anarquía lleva una isla de, de coral. Y, y precisamente existe porque de algún científico robó una patente de de, de ingeniería transgénica para hacer que los corales eh, chorrecieran en una velocidad mucho mayor de lo normal y por eso existe existe anarquía después en anarquía hay 40.000 mil 40 mil cosas, cosas más que bueno pues que también provienen de del robo de patentes eh, yo personalmente pues que queréis que os diga, Parece una cosa extremadamente interesante bueno y como estoy acabante de, de llegar de, de una mierda de ciudad pues seguramente diréis, ah, adivino la, la, el cantar que vas a poner, ¿eh? eh, mierda de ciudad, pues seguro que vas a poner el, el, de, el de mierda de, de ciudad de, de Cortatu. Y era lo lógico, eh, y era lo lógico, pero bueno, ya sabéis que este programa no es necesariamente lógico ni, ni mucho menos. Y tampoco es coherente, eh. pero en este caso daba a mí la gana de, de ser un poco incoherente y yo como... a ver, la verdad tengo yo una manía bastante importante al, al rapaz de los Cortatu ¿eh? al, al Fermín Muguruza y tengo ya manía, ya sabéis, joder puñetero, joder siempre queriendo figurar en, en todas partes y tal pues a mí eso no me, no me presta entonces, en principio Lo que pasa que, ya os digo, como soy incoherente, tampoco que Yo digo hoy, no voy a poner a Muguruza en en anedonia. Bueno, pues cualquier día lo pongo, se ve, ¿eh? Yo digo eso, pero cualquier día pongo Sí, sin problema. No llegué como, por ejemplo, es el silencio que no lo voy a poner nunca. Pero vamos, por Dios. <ríe> nada yo es mentira. Igual cualquier día, cualquier día los pongo también. Cualquier día, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. No vayáis a, a pensar que, que yo es mentira. nada no creo. Pero bueno. Bueno, pero lo que digamos. Eh, si bien yo no me caracterizo por la ocurrencia ni mucho menos, eh, pues bueno, pues esta noche si sí voy a ser cuenta y no me da la gana de poner a los Cortatu, ¿eh? Pero si sí quería poner mierda de ciudad, entonces ¿cómo me arreglo? ¿Mm? para poder poner mierda de ciudad y no poner los contratos, y qué sé yo, seguro que hay covers por ahí. Ahora las versiones se llaman cover, ¿eh? para los que no lo sepáis. Y como en el orden del día, esta historia que he tenido que hacer, había un momento en el que había una paraína para el café, pues en lugar de poner paraína para el café, ponía coffee brick. Hay que ser rotera Pero bueno, pues que ahora Ya no se en versiones Ya no se llaman versiones, se llaman Covers, y seguro que hay covers De esos a mogollón Pero bueno, yo igual, yo no quiero poner tampoco Un cover de esas Está jodiendo se meto la argumentación Joder, hostia, vamos a ver Que la argumentación ya era que Yo quería poner Eh, la de mierda de ciudad, pero como no quiero poner la muguruza pues no voy a poner mierda de ciudad, voy a poner el original del que los cortatu hacían una versión no coveraben, los cortatu coberaben este cantar Que, que en realidad este cantar no dice ninguna cosa interesante ni, ni inteligente, ¿eh? porque dice que no sé qué de, de, de beber y conducir, y ya sabes que si bebes no conduzcas, joder, hostia, ya. Eh, esto sigue siendo anedonia eh, Sigue siendo La eh, radio cucaracha, la radio del queso de un kilo Pero que beber y conducir No es divertido, vamos ¿no? a ver Beber alcohol, tendámonos. Si bebes agua, pues pues conducir si quieres Y bueno, pues, pues es divertido Depende de con quien vayas o donde vayas Que sé yo Pero si es tu primera noche Tienes que pegarte con alguien Eso está diciéndolo Tyler ahí Bueno, vale, que la letra ayer y era tonta, joder, pero bueno, oye, bueno, la letra, <risa> yo no entiendo más que, eh, que, que el estribillo, <risa> que el mi inglés tampoco da, da por mucho más, oyisteis, pero bueno, eh, nada, pues eso, ¿no? eso venía yo, eh, como vine todo el día arrugándome con el tema este, que me prestó tanto la, la charra en cuestión, y que y estaba que yo también, joder, también hasta los huevos de que otra vez dijeran eso de que, Eh, eh, este como las nuevas tecnologías, nunca quiero saber de ellas. No, no, es verdad. Lo que no quiero ya es saber de, de cosas que, a ver, que no me, me gusten. Y es distinto. Eh, hay algunas nuevas tecnologías que me interesan y otras que no. Eh? Necesidad de ellas, intento no entenderlas. La gran mayoría de estos, eh, bueno, pues la, la idea que tienen ¿y es generar un. Es un ...o crear unas necesidades en las personas... ...yo, bueno, pues a muchas necesidades creadas... ...que por otra gente... Eh, ...bueno, pues, pues son absolutamente necesarias... ...pues ya lo conté veces veces... lo de algunas de ellas... ...yo, por fortuna, nunca allí, nunca allí en ello... Eh, ...en otros sí, José pues, eh, pues ya está... ...pues eh, eh, en esas que nunca allí... ...pues nunca allí no les necesito... voy ...¿puedo llegar algún día en el que se les necesite? ...pues sí, claro... ¿Eh? naturalmente eh, puede ser interesante conocerles y saber manejales aunque no les eh? aunque no les compartes y no las uses más que así tal pues por supuesto que sí no sé yo soy a ver también reconozco que esta charla de esta noche tiene que ver pues con alguna discusión con, con algunas personas eh con actitudes un poco hippies ¿Eh? un poco hippies, de, de, de casi de vuelta al campo, que de los ochos, que cosa que está muy bien, ¿eh? cosa que está muy bien, cosa que yo casi llegué lo que preferiría, pero que, que, que venlo como, no como una opción, sino como la opción, no como una posible decisión de ir las personas, sino como la decisión adecuada que debiera tomar, ¿entendéis lo que yo quiero decir? Pues esa agresión al... Al pensamiento, digamos, a la, al libre ejercicio de la, de la voluntad. me Seguro que el que marcha por el monte a cuidar gochos, a crear gochos, eh, pues bueno, pues, pues con esa colapso conducta no molesta nadie. Pero bueno, pues que deje también a los que no quieran ir al monte a cuidar gochos, siempre que te haciendo alguna cosa que no molesta, eh, que no dañe y que no... Interfieren en el ejercicio de la voluntad de otra persona, pues que también falla un pequeñín lo que quieran. no un país, a mí por lo menos, parece que, que así no tenía que ser y, y que así no llegué como, bueno, pues, como furularía en las cosas. Que yo lo que pasa es que, bueno, pues que hay mucho privativo por ahí y mientras hay mucho privativo, pues habrá eh, poca sabiduría libre vamos a llamar la escena, ¿no? vamos a inventar el, el concepto ese de, de saber libre, sabiduría libre que no deja de ser otra cosa que, que lo compartido porque vas a si si, si tú sabes hacer algo bueno ¿por qué vas a guardarlo para ti? joder, pudiendo ¿eh? pudiendo, pudiendo compartirlo con, ¿eh? con otras personas, en fin Mira, va, va lento ¿eh? esto del de, de, otra vez quería hacer una transición ahí toda guapa y tal y, y hasta ahora no salió pero bueno en fin ya saber lo que significa que es un esto no que vamos vamos terminando eh, nada no fue una cosa muy larga la de esta noche fue una sencilla reflexión que bueno esperemos que esta reflexión pueda llevar a que no me ya, vale venga un beso y un abrazo, o muchos besos y muchos abrazos para todos, mucho mayor vale, eh, la semana que viene estaremos aquí otra vez, no iba este y al final tuve, oye maceto por cierto, que tuviste razón que la semana pasada dijiste tú seguro que vienes, eh, pues sí que viene ¿eh? llega tiempo venga, un saludo para todos, que no busco ya Es un camelo, pura y simple tomatura de pelo. Porque era el pasado por arte de magia. Tiene vida propia y va cambiando. Alterar biografías En la enciclopedia Limpiado con total Para que no vuelan los hechos Que nunca es bueno que la gente sepa que reyes y presidentes Son y serán por siempre Grandes figuras sin cuestionar De ser quienes hay que doblar el espinazo Darte conazo Besar su mano Honrar su sable Y que Dios les salve Por eso nunca conviene olvidarse de nadie Ni hacer memoria E intentar averiguar la verdad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 La misma manivela que mueve el engranaje Y trofea en estaciones de, de lunes, lunes a viernes Domingos y festivos Hay tiempo que te queda para verles venir E intentar discernir entre tanta borralla Que ya les vale, te cuento Puntos oficiales. Punto final. Y mucho cuidadito. Conocer, recordar quién fuera el delfín del océano general. Porque ya da igual Porque hoy los supuestos contestatarios miren también de la cerca del estado. Rompe ya tu silencio. Dale duro que te dio primero. Un día la disidencia piensa y que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan.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 Tu silenzio da duro che te dio primero un ti ha la disidezia piazza I che no te cojan, che no che no che non te co no che no che non te cojan, che no che no che non te cojan, che no che no Che no che non che non te cojan, non che no che non te co che no che no che non te cojan, che no che no.